Her、radio Show. Del metal. Les a l u d a su amigo Dark n e r u d a Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show, transmitido directamente desde Spring, Texas, a través de metalpr.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Y retransmitido a través de a s a l t o m a t a r a d i o rock.com con bases en Zaragoza, España. Bienvenidos todos y todas a una edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show que se transmite todos los domingos. A las 5 de la tarde, hora de Texas. 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 12 de la noche, hora de España. Así que bienvenidos, hola a todos y espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy, como todos los domingos, tenemos programa especial, pero hoy tenemos fuego, tenemos candela, porque tenemos un programa especial dedicado única y exclusivamente al trash metal. Si usted es un amante, Del trash metal, este es el programa que usted no debería perderse. Vamos a sumergirnos y vamos a viajar por el mundo del trash en todas sus diferentes manifestaciones. Vamos a estar escuchando trash de, muy clásico de los Big Four, vamos a hablar un poco de los Teutonic Four, vamos a hablar de las bandas del San Francisco Bay. Y bandas de new jersey new york y de diferentes partes así que hoy nos vamos bastante clásicos pero nos vamos única y exclusivamente de trash metal así que vamos a comenzar、eh, antes que nada quiero invitarlos a que pasen A formar parte del chat en vivo de Heavy Metal Mansion, simplemente tiene usted que conectarse con metalpr.com diagonal en vivo y automáticamente pasa a la plataforma, pone su nickname y entra a formar parte del grupo de personas que estamos ahí comentando y disfrutando del programa, no solamente de Heavy Metal Mansion. Eh, con eh, Heavy Metal Bunker Radio Show, sino también con la lechonera del rock, en lo próximo que viene después de nosotros. ¿okay? Muy bien,、eh, también quiero invitarlos a nuestro nuevo canal Heavy Metal Bunker Review a través de YouTube, un canal donde estaremos posteando y、eh, de alguna manera、eh, publicando. Cápsulas de reseñas, ya sea de conciertos, de discos, de CD, CD, DVD,、um, eventos, noticias,、eh, cualquier cosa de interés、eh, que merezca、eh, el trabajo de poder dar nuestra opinión y nuestra reseña al respecto. Entre, búsquenos Heavy Metal Bunker Review en YouTube, suscríbase, presione la campanita para que puedas recibir notificaciones y mantenerse al día con nuestras publicaciones, ok? Así que ya comenzamos, ya comenzamos con la candela. Y ese primer tema de nuestro despegue era nada más y nada menos que Exorder. De su álbum Slaughter in the Vatican de 1988, teníamos el tema Dead in Vain, un temazo clásico de e x h o r d e r de su primer a full álbum en el 1988. Empezamos con e x h o r d e r porque. Este próximo viernes voy a estar disfrutando de Exorder en vivo aquí en Houston, Texas, abriéndole conciertos nada más y nada menos que a Overkill en su nueva gira. Esto va a ser este próximo viernes. En el Warehouse Live en Houston, Texas. Así que comenzamos con Exhorter en este programa especial de Trash Metal. Pero vamos a comenzar. Vámonos con nuestro primer bloque de candela. Y vamos a empezar nada más y nada menos que con los papás del Trash Metal. Ok, vámonos con Metallica.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 Y ese primer bloque nos fuimos con los clásicos del Big Four. Comenzamos con los papás del trash metal. Y algunas personas nos están escribiendo diciendo que qué es eso de los papás, que si tal banda, que si tal banda. Mire, mi gente. Nos guste o no nos guste, nos agrade o no. La banda que levantó la batuta. Y que abrió las puertas del trash metal al mundo fue Metallica. Que con el tiempo hubo ciertos cambios, hicieron cosas, grabaron algunos álbumes que no fueron del agrado de la comunidad、eh, amante del trash. Esos son otros 20 pesos. Pero、eh, Metallica fue quien le abrió las puertas al mundo del trash para que hoy la mayoría de estas bandas.、Eh, Puedan tener algún espacio en la industria musical. Metallica siempre ha sido una gran banda y, aunque sus álbumes en las últimas décadas no han sido su, su mejor ficha de presentación, en vivo siguen siendo una banda extraordinaria. Así que son los papás del trash metal y nos fuimos. De su álbum Ride the Lightning de 1984, un tema que siempre me gustó mucho, mucho, mucho, y nos fuimos con Creeping Dead. Me acuerda la época de los skaters、eh, por allá por Isabela,、eh, aquellos festivales de bandas locales y, y los muchachos corriendo skate.、Uh, siempre había una banda que tenía que tocar Creeping Dead y me encantaba ese tema. Después nos fuimos con nada más y nada menos que con Megadeth. De su álbum Pixels, but who's buying? de 1986. Nos fuimos con The Conjuring. Así que un temazo de Megadeth que acaba de anunciar su nueva gira.、Eh, para, y también acaba de anunciar que van a estar grabando un nuevo álbum. Muy bien, muy bien, Paul. Dave Mounstein, que se ha recuperado de su condición y que ya se empuñó el, el, el cuchillo y el machete para seguir haciendo música. Lo próximo que tuvimos, Anthrax, de su álbum Among the Living, el temazo que pusimos era Cut in March de 1987. Y cerramos este bloque con nada más y nada menos que con la recién retirada banda Slayer de su álbum God Haters Hole del 2001. Y el tema que estábamos escuchando era Disciple, un bloquetazo de los Big Four. Ok. Y sin hablar mucho, sin hablar mucho, vámonos con otro grupo de bandas de trash.、Eh, Estos son los muchachos de la Bahía de San Francisco. Y como ustedes sabrán,、eh, hace algunos meses, eh, bandas eh, como Testament, Dead Angel y Exodus habían anunciado una gira que se iba a llamar、uh, The Bass Strike Back en Europa.、Eh, pues recientemente, esta semana. Acaban de anunciar que por lo menos lo que es el concierto que se iba a ofrecer en Italia fue cancelado debido a la propagación de、eh, la condición del coronavirus. Como ustedes sabrán,、eh, Italia se ha convertido en segundo país de mayor incidencia del coronavirus. Así que、eh, de manera preventiva y cautelosa han cancelado. Ese concierto,、eh, pero hasta donde tenemos entendido, la gira continúa por algunos otros países. Me imagino que se mantendrán alerta y decidirán en cuáles sí y en cuáles no. Pero eso tendría que ser un conciertazo de madre, porque ahí tenemos a los muchachos de la Bahía de San Francisco, que fue una escena poderosa y que sigue siéndolo al día de hoy. Así que vámonos. Vámonos con los papás, los papás de la Bahía de San Francisco, una de mis bandas favoritas, Testament.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 Con nada más y nada menos que Contestament de su álbum The New Order de 1988, escuchábamos el tema The Preacher. Después le continuamos con otra de mis favoritas, Dead Angel.、Eh, de su álbum The Ultra Violence, estábamos escuchando el tema Trasher de 1988. 87. Lo próximo que teníamos en el bloque era Exodus de su álbum Bonded by Blood de 1985. El tema que escuchábamos era A Lesson in Violence. Y cerramos nuestro bloque nada más y nada menos que con Forbidden. De su álbum Forbidden Evil de 1988, escuchábamos Chalice by Blood. Así que ahí teníamos cuatro de las grandes bandas de la Bahía de San Francisco. Una escena poderosa en la industria y el mundo del trash metal. No son las únicas que conste, pero、eh, lamentablemente este programa pues no nos da. Para poner todas las bandas que quisiéramos, no solamente bandas clásicas que fueron l o s que le dieron pie a este género, sino bandas de la nueva generación que también están haciendo un excelente trash metal. ...ok... Así que ahí teníamos los muchachos de San Francisco. Y vámonos, vámonos con otro bloque r a p i d i t o Aquí sin hablar mucho, vamos a continuar echándole leña a la candela. Y ahora nos vamos para Alemania. Nos vamos con los Teutonic Four. O lo que se le conoce como The Big Teutonic Four.、Eh, que también están en bloque. Se juntaron, como dicen en mi pueblo, se juntaron、eh, para dar unos,、eh, una serie de conciertos espectaculares. Eh, y vámonos a comenzar con ellos. Vámonos con el líder de este movimiento. Vámonos con la gente de Creator.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 Heavy Metal m a n c h e Back people, we're back. Estamos de vuelta. Después de ese tronco de bloque teutónico mortal, estábamos escuchando The Big Teutonic Four. Los alemanes que están ajuntados. Se han ajuntado para destruir el mundo musical. Y comenzamos, comenzamos este、uh, bloque con nada más y nada menos que con Creator, de su álbum Pleasure to Kill, de 1986. Estábamos escuchando precisamente el tema Pleasure to Kill. Después nos fuimos con Tankard, de su álbum. Zombie Attack de 1986, de hecho, sea e paso su primer álbum. Estábamos escuchando Acid d e a t h un temazo de、eh, la inauguración de Tankar. d Después nos fuimos con los chicos de Destruction de su álbum The Antichrist de 2001. Escuchábamos el tema Bullet from Hell. Y cerramos este bloque con Sodom. De su álbum Persecution m a n i a de 1987, escuchábamos Conjuration. Así que ahí teníamos al g i t o de ese Teutonic Four. Que de hecho, estos muchachos que se han juntado. Vienen juntitos todos en un bloque para nada más y nada menos que para el Mexico Metal Fest que se va a estar ofreciendo en Monterrey, m é x i c o el 14 de noviembre. Así como lo escuchan, allí van a aterrizar estas cuatro bandas alemanas. Para destruir aquel pedacito de México. Así que si usted es un fanático del trash y uno de sus sueños es poder ver a estas bandas, arranque, busque vuelo, busque boleto, porque creo que todavía quedan. Y aterrice en Monterrey, México, este próximo noviembre, donde van a estar. Junto a ellos, un sinnúmero increíble de otras bandas. Y que dicho sea de paso, todavía no han anunciado los headliners. Así que si usted tiene los Teutonic Four, usted tiene allí,、eh, creo que si no me equivoco, Mercyful Fate. Y tiene otras bandas increíbles. Pero todavía no han anunciado los headliners. Lo que viene no es de amigo. Ok, bueno. Pero vámonos, vámonos con otra banda que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Esta, estos muchachitos son de New Jersey y están haciendo extraordinario trash metal desde hace muchos años. Y estamos hablando de、uh, una banda que la voy a ver este viernes. Este próximo viernes lo voy a estar viendo aquí en Houston, Texas, junto a Exoder. r d i a b l o The overkill. I'm t Peace and rest is what I need For u s now I had no sleep There's no chances like this night Time has come to who fights? Souls call and punch the laws Before the prophecy, they're l a s s The tear that s e t the bodies free Vesselized, did you crash me? My mind's drifting into the soul i s c u t t h e Simple w a r d s for speed, quiet m y not I am possessed by fire! Drops r e t u r n until I o p e n w h e l m to go Reckless powers, painful and slow Demons in d i s g u i s e f l a m e s of sin Fuck o p t in armies, again and again Earth, the enemy, and the They're up to w wooden snow, eight in seconds, it grows They say they won't rise tonight y o doubt know they won't stay a l i g h t Watch out, hope、oh, you never see トラュメトル、en su máxima expresión, es lo que hemos estado compartiendo con ustedes en la noche de hoy: Noche de Trash m e Y este bloque lo comenzamos con nada más y nada menos que con Overkill. De su álbum Taking Over de 1987, estábamos escuchando Deny the Cross. Un excelente tema de un extraordinario álbum de una de mis bandas favoritas de trash ever.、Okay? Los he visto ya tres veces y voy para mi cuarto round. Eh, y no me canso no me canso de ver la overkill me parece que son de estas bandas que nunca han descansado haciendo buena música después nos fuimos con dark angel de su clásico y legendario álbum darkness descends estábamos escuchando el tema t h e burning of sodom de 1986 Y cerramos este bloque con nada más y nada menos que con Exhumer. De su álbum Possessed by Fire de 1986. Escuchábamos precisamente el tema Possessed by Fire. Así que teníamos un bloque un poquito más variado.、Eh, pero igualmente poderoso. Vamos a continuar con otro bloque. En este bloque. Voy a incluir algo más más nuevo, algo de, de la nueva generación de bandas que también están haciendo extraordinario trash metal. Y vámonos con una banda que tuve la oportunidad de ver en vivo y me encantó, porque a pesar de ser una banda de la nueva generación, es una banda que está muy influenciada por las bandas clásicas del trash metal. Y estamos hablando de los muchachos de Power Trip. d e f o n Eso Que estuvimos escuchando era Power Trip, trash metal de la nueva generación de su álbum Nightmare Logic. Estábamos escuchando el tema Crucifixation, este de es un álbum del 2017. Después nos fuimos con nuestros amigos de México de Strike Master de su álbum Majestic Strike del 2011. Estábamos escuchando precisamente Majestic Strike. Y cerramos, cerramos este bloque con Anihilator. De su álbum Addison Hell del 1989, escuchábamos el tema Addison Hell. Así que ahí tuvimos otro bloque cantando. del oso y de fueteo del trash pero bueno mi gente no me queda tiempo para más el relojito de arena se agotó hemos terminado por la noche de hoy pero no se olviden que todos los domingos estamos a las 5 de la tarde hora de texas 7 de la noche hora de puerto rico y el caribe 12 de la noche en españa Transmitiendo a través de metalpr.com Y no se olviden de Heavy Metal Bunker Review en YouTube Entre, búsquenos, suscríbase Para que puedas recibir notificaciones De nuestras eh, Reseñas eh, Que publicaremos periódicamente Ok, no se vaya nadie Que lo próximo que viene Es la nueva lechonera del rock Con el lechón atómico. Manténgase con nosotros. Yo me despido por de esta semana. La semana que viene nos volvemos a escuchar. Que tengan una extraordinaria nueva semana. Que trabajen poco y ganen mucho. Que coman bastante y beban más. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.